Bueno, mi formación inicial como docente la puedo considerar buena, eh, pero no creo que sea suficiente para enfrentarme a la realidad porque yo creo que es más necesario no sé, hacer más prácticas, vivenciarlo más y, y formarte también a base de, a base de experiencias que puedas encontrarte.